ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función, pasen y vean pase por aquí, a ver qué número tiene usted, a ver, yo tenía el 32, a el ver, 32. pará, ¿estás seguro que está saliendo al aire esto? esto no, no, mirá, no, mirá este relojito ah. mira este relojito ah, sí, no, mejor. acá no, para ajustá este tornillo a ver, no, ese no, este dije Este, ahí va. Ahora para para Levantá el pie, levanta el pie. A ver. Pon, ahí está. Ahora tenés que mantenerte parado sobre ese pie, estirá eh. los brazos y este. acercate el, el micrófono a la boca. Ahí va. Hola. A ver, ahí parece... ¿Estamos saliendo al aire? Sí. Hola, sí, sí, sí, sí, ¿eh? sí se está moviendo el ecualizador que indica que estamos saliendo al aire Bienvenido Catriel Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo le va Braulio Bodoque? Escúcheme, esto, esto ya hicimos un ensayo, ¿no? Sí, sí, porque este es un programa que ensaya las cosas, no es que improvisamos sí. No, no, esto es todo, todo, es un trabajo profesional, sí Pero más vale Bailemos Manicure Noise es la banda que, que suena. ¿Sabés uh -huh. quién toca acá? La primera baterista de Sumo. ¿La primera baterista de ¿Qué Sumo? ¿Qué me decís? Mira vos. Que era inglesa y cuando llegó la guerra sí. de Malvinas los padres le dijeron che, venite sí. de vuelta no sé qué no y se bueno fue. No está bueno estar ahí en este momento. Creo que no llegó ni a grabar un disco con Sumo, pero fíjate que tiene la impronta de Sumo. este Esto es anterior a Sumo lo que estamos escuchando. ¿eh? Uh -huh. Una banda de ella en Inglaterra. Manicur noise que hay un disco en, en YouTube si lo quieren buscar. Bien, pero ¿está seguro que estamos saliendo al aire? <risa> no, ¿cómo que está seguro de algo yo? <risa> ¿Está grabando? Eh... Catriel Vozzo es una persona muy curiosa, recién estabas cocinando. ¿Cómo eh, viene el, el estoy tema? Estoy cocinando acá justamente en la entrada del estudio de la radio. ¿Cómo eh... cómo viene? Está todo armado, ya falta Ya está todo listo, está todo listo. Nos estamos escondiendo de TV, nada más porque le pusimos batata ahí a la comida y él cuando le pones batata a la comida se, se enoja así, te empieza a correr a cobazos, entonces si viene TVL, vos mirás para otro lado disimulemos. Pongo cara de que no hay batata es todo lo que hay que hacer. Sí, señor. Había una canción estaba la reina batata sentada en su trono de plata no, no la conocías no sé qué debo responder a eso Castriel, eh, como ensayamos la semana pasada Eh, vos sos un artista callejero Te dedicas en... a ir Rebolear objetos por el aire Más de dos, así ya sé No, más de no, los no, objetos todavía, no. todavía, no. ¿Todavía no? no ¿Por qué no, Catriel? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente, los oyentes están preocupados Sí, ya veo el muro de Facebook está ya preguntando por qué Catriel no revolea Tres objetos, no, soy artista De circo, entre otras cosas Porque también soy escritor Eh también hago otro otro tipo de, de trabajos así artísticos. ¿Has artístico. construido el estudio el Víctor Basterra donde estamos en este Ahí momento? Ahí atrás tuyo hay un cuadro que, que hay un paisaje que lo pinté yo. Ah, ¿en o... serio también? No, de mentirita. ¿Que es Puerto Madero? Puerto Madero, sí. Eh, hago muchas cosas, entre ellas, bueno, el circo entró a mi vida tardíamente porque yo ya era un hombre bastante entrado en años, como ves ahora que soy un anciano, y bueno pero me permitió desarrollar alguna que otra astucia para entretener al espectador en un semáforo y que me permitió viajar y ese permitirme viajar por ejemplo permitió que yo la semana pasada presentara mi libro de viajes eh, permítame el chivo usted pone catriel fernández escritor y va a ir a una página de facebook en donde va a poder encontrar ahí las cosas que presenta este escritor por ejemplo hoy Vengo de presentar, justo hoy, una ¿Hoy? exclusiva, sí, mi, el, mi primer libro totalmente registrado, que es un libro de circo, de es un libro que se llama Trabajo con Fuego para Malabaristas y Afines. ¿Qué significa, perdón, totalmente registrado? Eh, que ya tengo número de ISBN, que, ah, está, todo, que soy todo. legal en todos los países de habla hispana, al menos eso me aseguró mi abogado, eh, el doctor Rajendolfer, que está justo detrás de usted, sin que usted lo vea. ¿Vos eh, Sí, sí, no no, no, no se sé de vuelta, por favor. Pero ya soy tengo tengo mi primer libro internacional así editado. ¿Y qué onda todo el tramiterío, no? De, de sacar un ISBN, toda esa sí, cuestión. Sí, todo es una porquería, Es una porquería. Sí. pero bueno, eh, por lo menos uno existe. De esa manera uno existe, está en blanco, digamos. ¿Cuántos días te llevó todo el tramiterío? Ni me acuerdo. De eso se encargó mi abogado, el doctor Rajendolfer, junto con Fernando Tevele. ¿Recomendás los servicios del abogado Rajendolfer? Y de Fernando Tevele. ¿Tenés un libro también sobre... Tragendolfer, no sé si es el mismo que es abogado o el si es de mismo, otra sí. rama de la familia o de la misma. Ese fue el primer libro que que edité, que lo edité de manera así autogestiva, hice yo la edición, todas las cosas, que en algún momento no muy lejano va a salir en edición electrónica, porque editar un libro en estos lugares eh, también es algo difícil porque En estos lugares como estos lugares, en Buenos Aires, por ejemplo. Eh, es, es difícil porque no, más Te reprimen nada, quién te va a leer, quién te va a distribuir... Es una cosa un poco complicada para el, el artista novel. Y para ¿No? quedar después con todos los ejemplares en una caja. no claro. un se los tenés que llevar a un señor que se queda con el 90% por cada ejemplar vendido, esas cosas. Por suerte los escritores todavía no nos reprimen, que eso sí pasa con los músicos callejeros, con los artistas de circo callejeros a veces, en donde vienen algunos señores que te dicen bueno, mirá, discúlpame, pero vos te tenés que ir de acá porque si no puntos suspensivos. ¿Cómo cómo es la situación del artista callejero en ese aspecto eh, del artista callejero, el músico, por ejemplo, bueno, en estos momentos está llevando en algunas líneas de subte una persecución bastante organizada ¿Sí? por personal encima parapolicial, ¿en serio? que son supuestamente sí, para eso tendríamos que llamar a Alejandro Cabrera Britos, que es el presidente del Favo, del Frente de FAO, Artistas ¿Sí? Ambulantes Organizados que él tiene bien la información, pero sí, parece que está mal andar tocando música en un subte o en algún lugar de lo que ellos llaman público, que eh, por ahí está está alguien ahí con su guitarra y vienen unos señores parapoliciales y le explican que ahí no puede tocar, aunque es un lugar público, porque bueno, es subterráneo, A un, en cualquier momento por ahí lo privatizan, viste pero todavía no sabemos. Pero sí, sé que los músicos no la están llevando bien En algunos lugares donde... Eso que hay cada vez más, por lo menos yo uso la línea la A La, pues la, la línea así es contar sí Es confidence. un oasis, la línea ah, es el oasis Con razón hay cada vez más artistas Porque llega la hora de la tarde En que los vendedores no están claro, Tipo 6, 7 de la tarde la, Cuando baja un poco el tránsito eh, Y hay uno tras ahí. otro sí. Guitarra, pandereta Varios sí. instrumentos, la misma persona justamente hace poco me tocó viajar en la línea A y yo me eh, justo un día que no, no había ningún ningún músico y me puse a escuchar los ruidos del subte sin sin nadie tocando y la verdad que yo prefiero que haya alguien ahí tocando música antes que el ruido de frenos, ruido de fierros que rechina, esa voz esa... que te dice próxima estación Eh, independencia claro antes que aparezca eso o, o escuchar a lo, los televisores de ahí con el señor pelado Larreta que, que te explica lo bien que marcha todo en esta ciudad yo prefiero que haya un músico un artista, eh, creo que lo por ahí lo artístico viene, viene para para alegrarnos un poco el día o, o tratarnos de que no no sea todo tan gris sin, sin un músico tocando en el subterráneo fíjate que el viaje es aburridísimo Mirás a otro pero El tanto celular, bueno, ¿no? hay gente que está con el celular desde Sí, pero no no tenés otra cosa que hacer Si hay un músico por ahí es como que bueno Escuchás algo, por ahí te gusta, por ahí no Pero hay algo que seguro Es muy difícil que te moleste Es muy difícil que te moleste A menos, bueno, puede haber por ahí alguna excepción Como todo Que te moleste a la gente feliz puede claro, ser Claro, ¿no? por ahí hay gente a la que le molesta a la gente feliz Y ese es el gran problema De, de Buenos Aires por ahí, ¿no? Y volviendo a la parte anterior de esta entrevista Vos mencionabas que tu primer trabajo publicado ahí Con todos los números que piden los sellitos, las la firmas, las cosas Es de Malabares con Fuego Sí, sí eh... ¿Este es el libro que alguna vez te han pirateado acaso? Ah, sí, justamente lo han usado un par de personas eh. En realidad no me avisaron nunca que lo usaron Yo después me fui enterando porque usaban exactamente el mismo temario y le agregaban alguna cosita más y lo presentaban como algo propio y, y ante el público quedaba como que ellos hicieron todo ese trabajo y a mí me, me dolía mucho eso de que no te respetaran por ahí el laburo de investigación porque no estuve buscando esta semana justamente trabajos similares y no, no existen, no hay un libro de texto para la gente que trabaja en el circo y que trabaja específicamente con fuego que es una actividad peligrosa había un artista de fuego que era tenía fame, era conocido en todo el mundo llamada Linda farcas que también era una cebada del fuego y se armó un traje con algunas mechas en el que tenía en el cuerpo algo falló eh, se empezó a prender fuego el traje la mina se respiró el fuego quemaduras internas estuvo unos días en coma y falleció ¿cuándo fue esto? esto fue en 2016, el año pasado ¿Cómo es el nombre? Linda... Linda Farkas, con Farkas. K. Sí, era una artista bastante reconocida con fuego dentro del... Hay una variante del circo que no se llama circo, sino que se que insiste en presentarse como Flow Arts, eh, que juega mucho con esto del fuego, y que hay gente que, bueno, trabaja mucho, hace cosas interesantes, pero no nunca se tomó demasiado seriamente el tema de la prevención. De hecho, yo en el libro, este cuento... Eh, de artistas que usan mechas que no deberían usarse O que trabajan incluso en semáforos con juego con fuego Con elementos inseguros Que te terminan por ahí incendiando un auto Como pasó en la ciudad de Sorocaba, Brasil Y entonces la gente de la ciudad de Sorocaba dice Listo, a partir de hoy nadie más trabaja en los semáforos Y el que se jode es el malabarista que anda viajando por ahí Que vos por ahí llegas a una ciudad, no sabés Viene la policía, te detiene Como, bueno También acá en Argentina puede pasar, hay algunas provincias que no son muy amigables con con el artista ambulante, digamos. Se ve esto, digamos, cambiando de provincia a provincia se observa esta situación. Y sí, por ejemplo en Entre Ríos, o sea, yo tuve la suerte de que me echaran de, de un par de ciudades, entre ellos la Ciudad de Federación, un saludo, ¿cómo era que se llamaba? El principal Félix Romero, un saludo señor, que me dijo que lo mejor que podía hacer era irme de la ciudad o iba a aparecer flotando en el lago con cinco tiros. En eh, la Ciudad de Federación viste, un, Contabas un la otra vez que en Entre Ríos es la, el único lugar donde sigue en vigencia Una ley de la época de la dictadura En Ríos está en todo el país Después averigué bien Hay una ley de la época de la dictadura Que dice que cualquier persona que esté de paso en una ciudad Tiene la obligación de ir a Registrarse a la comisaría eh, Si vos vas en un auto bonito Y estás más o menos vestido Con determinada ropa Es muy probable que nadie te pare Pero si no les gusta tu cara, si hay algo que por ahí no no les cae simpático, ellos se toman la atribución de detenerte, llevarte a la comisaría, tomarte tus huellas digitales como si fueras un delincuente. Que bueno, siendo artista, imagínate los artistas todos sabemos que son delincuentes. Seguro. <risa> Seguro, mira cómo se visten. Te sacan fotos frente al perfil y después bueno te, te invitan amablemente a retirarte de la ciudad. O si no, hay una intimidación muy selectiva. Eh, y que es, es algo sistemático que hacen, por ejemplo, me pasó la última vez que estuve en una ciudad de Entre Ríos que se llama Villa Elisa, estuve por dos horas, eh, en esas dos horas la policía me detuvo tres veces porque bueno, llevaba clavas, esos palos que usan los malabaristas en la mochila y eso es lo suficientemente llamativo y para el viajero, por ahí, viste, es un poco molesto que, que te anden parando a cada rato pero por suerte solo pasa en la provincia de Entre Ríos, después en otras provincias son un poco más amigables, ya depende de la ciudad, por ahí, y del humor de los servidores públicos que solo cuidan la ley y el orden. Bien, entonces, para recordar los tips que nos tiró Catilio Fernández, Ojo en la provincia de Entre Ríos sí, Y ojo con qué materiales usamos cuando hacemos ahí está, a, arte con fuego sí, sí, sí. Si andas revolando fuego hay que tener cuidado, hay que tener precauciones Hay que saber qué hacer en caso de, de algún accidente Y el líquido que, que se lleva a la boca quien escupe fuego ¿Es malo eso? Es, no, ¿no? eso? No, es una locura No hay forma de que eso sea bueno No, es una locura, es una locura. Eh, Generalmente lo que hacen es ponerse kerosene en la boca pero nuestra piel no es impermeable a este tipo de combustibles a los combustibles que vienen de los hidrocarburos y, en, y vos te contaminas con metales pesados es decir por ejemplo el, el epitelio bucal lo, lo que vos tenés al lado de adentro del cachete se llama epitelio bucal adentro del cachete a ver, no, claro, a ver. o la lengua ahí eh, eso no, no es impermeable a los metales pesados y ca por cada vez que vos haces eso te estás contaminando Y bueno, podés llegar a tener un problema y necesitar quimioterapia y esas cosas. Porque es muy, muy tóxico. Pero de eso no hay información. Justamente creo que a través de eso, bueno, es un pequeño aporte. espero que algunos de los que hacen eso, si les fijen, hay otras posibilidades, otras variantes. No te dan el mismo efecto, ese es el problema. Como el fuego es muy visual, alguien que escupe fuego, viste, guau, ¡Wow! así. Pero bueno, te estás complicando la, la salud, amigo. La ¿no? salud. Está bueno. Bien, así que a informarse antes de trabajar con Fuego uh -huh. Pero Catriel no solo es un escritor, pintor, eh, radiofonista, radioaficionado Creador de estudios de radio jugador profesional de pelota-paleta, sino que además también se profesional dedica... Profesional del badminton. Badminton. ¿Has jugado badminton alguna no, vez? nunca en mi vida. Pero es muy simpática la plumita, en la del sí, detalle. Es muy lindo. Además de todo eso, Catria del Fernández se dedica a mirar el cielo eh, con esos aparatos que hacen que uno pueda distinguir una estrella de otra, un planeta una cosas no eso y depende con qué mire depende eh, con, con algún, qué se mire como es un telescopio pequeño vas a ver muy pocas cosas vas a ver lo que se llama planetario que es lo más cercano ya o sea, planetas por ahí algún cúmulo estelar que son los cúmulos son estre muchas estrellas que se juntan eh, que hay cúmulos abiertos e irregulares que no tienen una forma y hay cúmulos globulares que tienen una forma de pelota pero que son muchas estrellas muchos puntitos Eh, el que mejor se ve acá es uno que se llama Cúmulo del joyero es, tiene muchos colores. Claro, tiene muchos colorcitos, está lindo y ese es uno de los primeros que vas a ver si agarrás y tenés un telescopio modesto, digamos. Yo ese lo vi en un parque nacional que está uh -huh. en San Juan, el, sí, en San Juan, el Parque Nacional El Leoncito, que tiene dos observatorios. Mira qué lindo. Y en uno de ellos la visita era gratis o muy barata, en el otro no. En el que era sí, gratis sí. o muy barata, fuimos muy buena onda, lo recomiendo especialmente, se puede acampar o se podía por unas hace poco gratis y uh -huh. bueno. Onda, el lugar tranquilo, hermoso no, En los parques nacionales generalmente sí hay Muy buena onda y te dejan incluso Como decís, acampar sí, A sí, menos que sea muy turístico sí, Como si los Laciares, eh, Parque Nacional Abuel Guapi, Iguazú Sí, en Iguazú te echan a patadas Pero el del Leoncito, buena onda eh, Y se ve que hay un, dos observatorios En el mismo Parque Nacional Porque es un lugar que se ve bien Y pudimos mirar por el telescopio, una maravilla vimos El joyero recuerdo que, que claro, lo vimos Claro, es uno de los, de los primeros objetos que se ven en el cielo Junto con, con Venus, con Júpiter, con Saturno ¿Y a simple es, vista se ven el joyero Júpiter-Saturno? El joyero es más difícil de detectar Porque no, no te das cuenta que es un cúmulo eh, Júpiter sí, lo ves a simple vista todos los días Saturno también Y Venus a todos los amaneceres o atardeceres vas a ver una estrella súper brillante así que incluso hace poco hace un mes y, y medio que fue el momento en que venus estaba en un momento muy particular para mirarlo porque estaba con su máximo venus es un planeta que sí. tuvo la desgracia de tener un efecto invernadero hace muchos años su superficie está a 450 grados y está todo el planeta cubierto de nubes de nubes, de en realidad que está lloviendo ácido sulfúrico, tienen una composición particular y eso hace que refleje mucho la luz del sol. Entonces, por eso nosotros lo vemos blanco porque refleja muchísimo la luz del sol, M más que nada por el componente de, de las nubes que tiene. Eh, lo mismo, bueno, algo parecido pasa con Júpiter, lo que pasa que Júpiter tiene un tamaño considerable. Imagínate que tenés una pelota de básquet y al lado una de ping pong. La de ping pong es la Tierra wow La de básquet sería Júpiter Es ¿eh? muy grande Qué bueno cuando podamos ir ahí y contaminar todo eso Claro, ya vamos a llegar No, en realidad es una, es un planeta complicado Para ir ¿no? ¿Por qué? Es y inseguro Porque tiene mucho Terminator. es un planeta gaseoso Hace mucho frío eh, Adentro del, de, de su atmósfera Hay unas tormentas Que tiene vientos que son De 3000 km por hora Esas cosas son complicadas o sea, Si vamos a aterrizar ahí tenemos que tener un, algo que, no, que nos nivele un poco, porque imagínate, viento de 3.000 kilómetros por hora. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe que hay vientos de 3.000 kilómetros por hora en un lugar a donde nunca fue ningún ser humano? No, no fue ningún ser humano, pero ya la digamos la, la, la humanidad ha mandado varias ondas. La primera fue el Voyager hace muchos años, que es el, el primero el único objeto construido por el hombre que ya salió de nuestro sistema solar, está afuera, que está en una distancia increíble, que a pesar de eso sigue siendo una distancia mínima Para lo que se maneja en el universo Porque si la estrella más cercana Está a 4 años luz Vos calculas y es una distancia enorme Un año luz son tres, la, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros en un segundo 300.000 kilómetros en un mucho claro, Vos calcula eso Por 60 es un minuto Por 60 es una hora Por 24 es un día Por 365 ya es un año luz O sea es mucho mucho Inimaginable. Así que bueno, con, pero para nosotros, para la, la tecnología que manejamos aún al, al día de hoy, la humanidad, eh, tener un objeto que ya pasó los límites del sistema solar es wow algo. Eh, y ya se han mandado sondas a todos los planetas. ¿Qué es una sonda? Cuando dices se mandó una sonda. Una sonda es una navecita espacial chiquitita, un cuadradito, tipo un FIA 600 algo así con unos paneles solares que va pasa por ahí saca fotos y se mandaron un par por ejemplo en Saturno, el planeta de los anillos, hay una sonda que ahora que se llama creo que es la Cassini, que estuvo ahí durante más de un año y medio sacando unas fotos hermosas y ahora dentro de poquitos en un par de semanas, ya cumple su última rotación y se va, digamos, a destruir porque se va a meter en la atmósfera de Saturno. Y también, todos los planetas gaseosos tienen una atmósfera así re heavy, con temperaturas muy frías y con, con movimientos muy muy veloces, porque al ser un planeta gaseoso giran mucho más rápido que nosotros, por ejemplo. La Tierra al ser rocosa y tiene una cierta masa y le cuesta más el giro, pero un planeta gaseoso gira mucho más rápido. Y hay estrellas incluso que giran a velocidades que no nos podemos... No podemos concebir y eso hace que en vez de ser un círculo Tiendan a verse más ovaladas Porque claro, giran tan rápido que parte de su estructura se estira hacia los costados Por fuerza centrífuga, esa cosa que... Fuerza centrífuga era un programa de acá de la retaguardia, ¿no? Es un programa de acá de la retaguardia Algunos viernes, depende de, la, de cómo esté la luna en ese viernes Está de 20 a 21 horas El programa de redeco alternativo Para me el parecía, universo todo Me parecía Bueno, la Tierra también es un poco ovalada, ¿no? ¿Tiene ¿Tiene, que ver con eso? Sí, está un poco chaladita Pero no, tiene que, que ver con, con otra cosa con otras cosas Quizás cuando cuando se creó Que giraba un poquitito más rápido Y el día era un poco más corto ¿Y qué descubriste vos ahí? Mirando un día, tomando mate con la ventana a Las estrellas, no sé qué ¿Qué cosa dijiste? ¡Fa! mira lo que acabo de ver Eh, no, acabo no. de ver A ver, la primera vez que vi Saturno Sí, estaba a los altos en la Ahí en el balcón de un departamento Que tenía en San Telmo Después eh, ¿Cuál es la, la primera estrella que vemos? No es Saturno No, lo primero que miramos generalmente es Venus Venus, es Pero bueno, Saturno por los anillos Que tiene esa cosa, on, esa onda Pero después cuando empezás a entender Realmente la, Los tamaños y las distancias que manejás no, yo te decía, eh, hay un ejemplo que yo suelo usar mucho, si alguien escucha y me conoce va a decir, "Uy, este boludo otra vez con lo mismo." Pero es, eh, a ver, qué cancha tenemos acá cerca, la de Vélez, ponénle. Cancha de Vélez. Imagínate que en el centro de la cancha de Vélez hay un maní y ese maní a escala es el sol. A un metro va a haber una pelotita que va a tener el diámetro de un cabello humano, que es la Tierra. Lo que yo suelo preguntar, si está en el centro del campo de juego de Vélez, el Sol, sí ¿a qué distancia está la estrella más próxima? La estrella más próxima está donde está sentado el director técnico nervioso. No, la estrella más próxima está en la ciudad de Rosario. Es mucha la distancia. Y eso que el Sol, bueno, si vos lo calculas con la Tierra, estamos hablando de una pelota de básquet comparada con una cabeza de un alfiler. O sea, la Tierra es la cabeza del alfiler y... El sol sería la pelota de básquet Y el sol es una estrella muy chica en el universo en, Hay estrellas que con nuestros Aviones actuales, los que tenemos En la tierra, para dar una vuelta Alrededor de esa estrella, tardaríamos 80.000 años Entonces Vos empezás Imposible. a ver Por ejemplo, el tamaño del universo Conocido, son unos Trece mil Quinientos Billones de años luz ...o sea, los objetos más lejanos que pudimos detectar hasta ahora... ...con los mejores telescopios y Salarsa, no, no ...nos indican que estamos más o menos ahí... ...puede ser que haya algo más allá... ...pero ¿qué pasa? A medida que más lejos está una galaxia... ...más veloz se está alejando de nosotros... O sea, ...el universo se está expandiendo... ...y si cuanto más lejos está, más veloz se está alejando... ...cabe la posibilidad de que una galaxia se esté alejando de nosotros... ...a más de la velocidad de la luz... Por lo tanto, nunca jamás nos vamos a enterar de su existencia. Y, en, y te deja eso, bueno, ya, 13.500 billones de años luz es una distancia enorme. Y sí. cu cuando empezás a ver, y bueno, somos un granito de arena con unos miserables microbios arriba un granito de arena en una galaxia pequeña, pequeña para el universo. Nuestra galaxia mide 100.000 años luz de diámetro es <ríe> mucho para nosotros. Sí. Pero te agarra esa cosa de, bueno, lo que ahí sí te respondo te la pequeño. pregunta. Eh, te das cuenta que caramba, somos muy poca cosa en el universo. O sea, el universo nos mira y dice, "Ja". Es eh, yo, ahí, acá bueno, acá sale mi parte poética, yo soy poeta también. ¿Viste cuando vos prendés el fuego del asado? Sí. ¿Viste que a, salen esas chispitas que se que encendidas que duran menos de un segundo? yo creo que nosotros somos una de esas chispitas lo que pasa es que no nos dimos cuenta y no, no, no, vamos con la idea de que la, la jugamos de importantes pero me parece que tanto la tierra como lo que somos si nos ponemos a mirar el universo nos agarra un poco esa angustia es de decir caramba, estamos, somos una pequeñez Somos una pequeñez, sí, no somos sí. nada. Todo por culpa de Galileo, que como bien dijiste vos antes de que yo llegara, pero yo estaba sintonizando la radio y te escuché. ¡Pero qué bien! Fue el primero que se le ocurrió agarrar esa cosa con lo que se miraban objetos lejanos y apuntarlo para arriba. ¿Pero cómo es eso de primero? Por ejemplo, el conocimiento que tenían los griegos o las civilizaciones americanas o los egipcios ¿Mm? había sido sin ningún objeto... Era todo ojo desnudo. A ojo, mira hacia... detectaron vos cuando miras para el cielo... ¿Ves? Que las constelaciones, las cosas que conocemos como constelaciones, sí, sí. se mueven fijas constantemente durante el año, van girando y aparecen unos objetitos que usan unos puntitos de luz que no giran con esas constelaciones, que son er eh, objetos errantes porque no giran con todo el resto, como del, un el, artista callejero que viaja claro, por ahí. Del, en el griego antiguo errante era algo, se decía algo así como planeta ahí aparecieron los planetas, eran los primeros objetos, y claro, los tipos miraban ojo desnudo y empezaron a entender así un poco, a ver dónde estábamos, pero hasta la época de Galileo no, no, no se concebía, bueno, a Galileo casi lo prenden fuego por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol eh, y Galileo fue el primero que empezó a mirar para arriba y empezó a estudiar con ese con ese objeto que, con, que era un catalejo y que vio que había un planeta que tenía dos cositas a los costados que el chabón vos ves los dibujos de Galileo y era como una cabeza con auriculares lo que dibujaba porque no, lo obvio no veían ellos cuando veía Saturno y tampoco o sea veía los detalles eh, vos cuando apuntás ponele a, a Júpiter que es el planeta más grande siempre vas a ver a los costaditos dos o tres puntitos que son las lunas que descubrió Galileo son sus cuatro lunas más grandes desde acá las ves como unos puntitos con un telescopio muy berreta eh, pero fue el primero que empezó a mirar a entender y, a, y por ejemplo a, a partir de mirar eh, Venus, el tipo empezó a darse cuenta que como era la, la, la cosa esta de que estábamos girando alrededor del sol porque vos a Venus nunca lo, lo ves lleno, no ves un, un círculo completo, siempre ves como una un cuarto de luna, ¿por qué? porque lo ves cuando el sol está frente a tuyo y lo ves a un costado no lo ves iluminado completamente claro. es como la luna cuando la vemos Oblicuo. creciente o decreciente vemos un cachito iluminado por el sol y a partir de eso ahí que esto ya que esto creo que lo ensayamos ya lo dijimos hay una eh, cuando uno empieza a investigar se encuentra por ahí con la correspondencia de Galileo con otros astrónomos en donde el tipo decía acá está la clave en Venus Venus era la clave Porque a partir de ahí vos te dabas cuenta que el planeta era interior Es decir, giraba entre el Sol y nosotros Ah, mira que pillo Júpiter era exterior, ¿por qué? Porque lo veíamos todo el año, en cualquier momento Bueno, cuando estaba del otro lado del Sol no Pero lo veíamos casi siempre Y ahí fue cuando bueno la humanidad empezó un poco a entender Menos los señores de la iglesia, por supuesto, que te prendían fuego Y te hacían... Sí. Te decían arrepentite de lo que acabas de descubrir Exactamente ¿Qué es eso de andar descubriendo acá otros planetas, canejo? ¿Y cómo es esto? A ver si tiene algo que ver con lo que estamos diciendo. Que la Luna a veces la vemos más grande, más chica, sobre todo cuando sale se la suele ver más grande sí, a veces. eso es, se llama ¿Por, es por, por efecto de la atmósfera. y Es, es relativo. Cuando, apenas sale la Luna, vos la ves igual que cuando está arriba. Lo que pasa que cuando está el ras de la Tierra, vos ves otros objetos y comparando el tamaño parece más grande. Pero es error de paralaje se llama eso. Ah, es eso nada más? Eso nada lo mm, voy a investigar. Y aparte, bueno, la vemos más, la vemos de otro color también porque tenemos mucha más atmósfera de por medio y la atmósfera nuestra, o sea, nos nos distorsiona todo lo que vemos. Por eso el, el, las grandes en los últimos ponele 25 años desde que hay un telescopio en órbita la humanidad en su conocimiento del universo avanzó más que en los anteriores 600 años porque teníamos un telescopio enorme y donde no había atmósfera o sea, no, no había nada que nos interfiriera en la, la observación hubo otras cosas que nos interfieren ahí claro, acá, quizás y haya después ya veremos pero bueno, en, digamos si bien estamos en pañales en nuestro conocimiento astronómico en los últimos 25 años se avanzó más que en los anteriores 600 ponele. gracias a ese tipo de, de emprendimientos, ¿no? un genio al que se le ocurrió poner un telescopio en órbita Muchas gracias, Catriel. Ya me tengo que ir para, no me empujes, no, loco. No, no te tenés que, no, no, no me empujes, quedate, no, no me quedate. toques, pará, me voy, me voy, no, está bien. No, no, pero sentate ahí, si está todo bien. No, no quiero, me voy no, ahora, loco, favor. ¿qué me empujás? Hey, child, don't make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been glad, but when I come back, you know, no, no, no. I ain't got the time, and oh. my daddy next I'll find. The don't make me go have rehab, eyes I'll go, no. no. said i just think you oh the prayers yeah just be bonarense no el macho bonarense porque no, no quería decir macho argentino pero no es la es distinto en distintas provincias pero el macho de acá trata mal a la mujer y después la mujer lo deja y después llora toma y se canta un tango y a mí me parece de última o sea que lo, el, el tango en sí mismo en su época, claro, tuvo su, su repercusión, pero yo estoy hablando de las razones sociales porque existe eso. Siempre es un macho llorón eh, y cantando, llorando. ¿Y por qué? Porque está todo mal a su mujer. Trátala bien. Trátala bien, loco, y por ahí te va bien, no lloras más.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 won host here. Uh this is uh, probably my um, uh, probably my favorite favorite song of last year. Uh So tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño. No te preocupes. Segura nueva pildra happiness.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 Mis hijos están con el padre. Un programa declarado de desinterés cultural por la Organización Internacional de las Comunidades Asalayanganaba. Sale por radio La Retaguardia. La Retaguardia. .com.ar Sitio de noticias, además de radio O sea, puedes entrar y leer también O puedes entrar y escuchar programas pasados O programas que están saliendo en el momento La retaguardia tiene acá su computadora Prendida las 24 horas Claro, hay computadoras que nunca descansan Que no saben lo que es estar apagadas Computadora prendida las 24 horas Los 365 días de la semana Los 7 meses del año Durante las 12 estaciones ¡Ey! Se viene locro, ¿eh? Se viene locro, no te lo pierdas, ¿eh? Adivina qué día. También estamos saliendo por Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz, o bien Aijuna.fm es su dirección web. Todas radios quiero decir que entras y pones play y anda No te hace bajar ningún programa que ya empezás a bajar Uy, Le tiene que poner ejecutar o no ejecutar ¿Qué voy a hacer? ¿Será esta la puerta de entrada de los virus? ¿Qué, qué, qué? Ninguna, ¿eh? todas pones play y anda AM690 K24 en radio, en el barrio de Mataderos Con una antena grande Y también salimos, como no podía ser de otro modo, en nuestro país vecino, la República Oriental del Uruguay, en Radio Artigas de Toledo, Canelones 88.9. Allí también nos puedes escuchar. Un gran abrazo a toda la gente que nos escucha desde Uruguay. Bien, hace ya una semana que se levantó la carpa itinerante que estaba frente al Congreso de la Nación Argentina y vamos a pasar una charla que tuvimos con uno de los maestros que encontramos una vez que fuimos ahí a pasear y bueno, nos quedamos charlando y grabando una bonita entrevista. Bueno, acá estamos en la Escuela Itinerante, hoy con Daniel. Ah, ya lo decía. Venís, Bueno, yo soy docente de la provincia del Chaco. ¿Docente de primaria, secundaria, yo jardín? Yo doy clases de historia en el nivel secundario. Muy bien. ¿Y por qué viniste acá? ¿Cómo te surgió? ¿Cómo te llevó la información? Bueno, yo soy afiliado y militante de la CETERA, de Utre, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato de base de la CETERA en la provincia del Chaco. Y estamos en esta disputa con el Estado Nacional ...por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo... ...fundamentalmente en lo que tiene que ver con eh, la convocatoria a las paritarias nacionales. Para nosotros es una... Eh, ...el Estado Nacional está, ¿no? para nosotros como opinión, digamos... ...la certeza de que está incumpliendo con la ley... ...ya que la Ley de Financiamiento edu Educativo, un gran logro para nosotros... ...un viejo reclamo de la CETERA... Eh, que arranca ya en el año 88, estableció una serie de, de, de pautas que venían garantizando un, un, una, una educación inclusiva y eh, por supuesto que también la queremos de calidad. Esto de elevar el, la inversión del Estado Nacional del 3 al 6% del PBI, eh, la obligatoriedad de 7 a 14 años, la extensión de la obligatoriedad, Eh, para nosotros fueron fueron hitos fundamentales más en provincias como la nuestra están postergadas eh, la, la aplicación de determinados planes y programas eh, el conectar igualdad por ejemplo A lo mejor hay ciudades como esta como la ciudad autónoma con un pbi un ingreso per cápita comparables al de un país europeo mediano eh, puede resultar en eh, Eh, llamativo pero en provincias como la nuestra hubo chicos que a los 15 o 16 años recién no accedieron a su primera herramienta informática con el plan Conectar Igualdad eh, que además fue eh, no para uso particular, se convirtió en la, en, la, en la herramienta informática de la familia digamos esto para que se dimensione verdaderamente lo que, lo que son estas políticas de inclusión y el estado nacional se está eh se está corriendo Después, esta responsabilidad sí. que es indelegable el año pasado en el Chaco se tendrían que haber construido más de 30 edificios eh, para jardines de infantes, eh, que no se construyeron, no se construyeron porque la única posibilidad que tenemos pasa por los aportes del eh, Estado Nacional. ¿Que eso sería consecuencia de la paritaria nacional, estos aportes? Esto se discute en paritarias digamos, esas ya eran obras autorizadas, pero además la perversidad que estamos viviendo. Eh, ninguna provincia, ninguna empresa de construcciones del Chaco cumple los requisitos para que les permita calificar para construir esos jardines. Digamos, están pensados para otras empresas mucho más grandes, mucho más poderosas y sin dudarlas vinculadas al actual poder político. claro Y eh, estas políticas de compre chaqueño, construya chaqueño, eh, que, que, que apuntan a, a reactivar nuestra economía, generar mano de obra local, eh, quedan quedan de lado esto también, Braulio, lo, lo marcamos siempre, digamos. Hay como un mito que tiene que ver con las provincias pobres porque porque no se quiere trabajar o porque hay malas diligencias políticas. El Chaco y toda esa zona aportó durante 150 años el quebracho con el que se construyeron los, claro. los, los durmientes que, que permitieron eh, establecer la red ferroviaria de este país de punta a punta. Aportamos el algodón, aportamos la caña de azúcar, hoy estamos aportando la soja... Eh, que además se agrava la cuestión con la soja porque ni siquiera genera mano de obra temporaria claro, claro, claro. ni siquiera temporaria y hay una renta muy importante que se, se produzca en provincias como la mía eh, que en realidad no generó riquezas ni distribución de riquezas para para el país entonces eh, por ahí lo que se está pidiendo también tiene que ver con alguna política que compense esa espoliación que se dio durante tanto tiempo y que nos permita romper ese círculo vicioso. Eh, y sin lugar a dudas que es la escuela y es la escuela pública la que nos va a permitir cambiar las actuales condiciones de la provincia. Muy bien. ¿Y qué tal la respuesta acá? Eh, ¿Charlas con la gente? ¿Qué encontraste? Bueno, ¿Qué te sorprendió? Es eh, verdaderamente emocionante porque la comunidad educativa, como la llamamos nosotros, no eh, está, viene, eh, se solidariza, eh, pide información, eh, nos permite también contrarrestar las la, la campañas que se lleva adelante de los medios de comunicación monopólicos y hegemónicos eh, con respecto a las características del, del conflicto. O sea, no es un conflicto, Bonaerense. No es el conflicto de Suteo, es Roberto Varadel y la gobernadora de eh, la provincia de Buenos Aires. Es un conflicto nacional. Tiene que haber paritarias para discutir no solo salarios, sino condiciones de trabajo, para discutir formación docente. Yo desde 25 años me recibí de profesor en Historia. Yo no creo que si no hubiese recibido formación en el medio, ¿te gustaría que yo le dé clases a tus hijos o a tus hermanos menores? Claro. Digamos. O sea, tiene que haber una permanente eh, actualización. Eh, todo esto lo discutimos en paritarias. Eh, las paritarias fijadas por ley se tienen que eh, convocar a principio de cada año para discutir todos estos aspectos que van desde... Eh, ¿Qué hacemos con las escuelas del sur que necesitan calefacción y las del norte que necesitan refrigeración? Para que haya mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje. Para eh, discutir cuestiones como el ausentismo, a ver, sí, reconocemos, puede haber un alto nivel de ausentismo. Ahora, ¿por qué? Yo no creo que eh, por una cuestión de vagancia, digamos, hay condiciones laborales que nos afectan si vemos los motivos de, de las licencias médicas, están todas relacionadas con cuestiones posturales, con afecciones de garganta, nariz, eh, fundamentalmente eh, garganta, nariz y, y, y, y oídos. Eh, y hay problemas en muchos casos psiquiátricos que tienen que ver con un docente superado por un curso superpoblado. Imaginate un docente en la provincia del Chaco en el impenetrable. Ya no te digo wifi, estoy hablando de agua o luz eléctrica. Eh, todo esto tenemos que discutirlo en paritario. Entonces, ese ámbito de negociación que no se concreta, no porque nosotros no tengamos la voluntad, es el Estado Nacional quien no nos llama y no eh, concreta esta cosa tan sencilla eh, como generar un espacio de discusión. Nosotros estamos acá... La gente se acerca a firmar un petitorio que vamos a presentar. Este petitorio no estamos pidiendo por un 35% de aumento, ni por más... No, estamos diciendo convoquen a las paritarias. Es eso. Lo demás lo resolvemos en ese en ese ámbito. Y este Estado, hoy el Estado Nacional, con sus administradores circunstanciales, no cumple con la ley y no acata un fallo judicial que les dijo que tenían cinco días para convocar a las paritarias no cumplen con la ley ese es el problema fundamental que estamos teniendo en este momento bueno, muchísimas gracias Daniel gracias a ustedes y un saludo a todos los bienes gracias como el agua que se escurre entre los dedos Como Franchella cuando llega el fin de la película. Así este programa también se ve obligado a retirarse. Porque si no, sería la eternidad misma. Y eso no tendría ningún sentido. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias a este profesor de historia, Daniel, que debe estar en el Chaco en este momento. A plena pedagogía. Le mandamos un gran abrazo. Y bueno, ya nos volvemos a encontrar. Acordate que estamos en Facebook, ¿eh? Jeje, <risas> mis hijos están con el padre.